Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, muy buenas tardes, feuchas. Aquí estamos otro viernes más, con un poco de frío, pero sí está muy bien. Muy buenas tardes. El estudio peta hoy. Hoy sí que está petao, de feuchas y de aparatos, bueno, no sé ni cómo se llaman estos, aparatos, instrumentos musicales sí, pero el resto no tengo ni idea, pero aquí hay de todo hoy. Así que nada, tenemos bastante prisa y hay muchas cosas de qué hablar, así que, bueno, pues eh, recordando a nuestra colega y feucha Manuela, que todavía sigue de viaje por las Italias, pues vamos a empezar con la agenda. Exactamente, nada, tenemos unas cuantas cosas, un dentro de la semana de la poesía hay... Para, estoy un poco aquí despistada ¿eh? <ríe> hay una lectura drama, dramatizada sobre que se titula Saltaré sobre el fuego y otros poemas el, sobre la polaca, dedicada a la obra de la poeta polaca Wyslava Zisborska la verdad es que el apellido se las trae y... Eh, cuenta con la participación de las actrices Amaya Lizalde Y alguna otra que no me, no me pone esto Es en la Biblioteca de Barrieta El 21 O sea, a, hoy eh, Que soy A la Cita o sea, la Tierra O ya ha, ha, sido, sido, más, bien, ha sido Vamos Más bien, ha sido mm, Bueno, pues fíjate Es algo que se me ha colado así, sin más Como que no cosa <ríe> Más <Mac> feucha imposible No <ríe> Bueno, pero tenemos algo que sí que va a ser para el 22 y 23, o sea, para mañana y el domingo, que es el Guggenheim que celebra sus 20 años de vida de las puertas abiertas y va a haber eh, puertas abiertas, todo gratis, todo gratis, exactamente. Pa qué quiere ver? Podéis ver una exposición de Frederic Bacon eh, con el título de Picasso a Velázquez o de Velázquez a Picasso, que sería más mejor, ¿no? Y bueno, pues eh, durante el mes de octubre también En varios puntos de Bilbao podéis encontrar eh, unas exposiciones de fotografía Entre los sitios pues se va a ver en la granja, en la bolsa y en algún otros sitio O sea que si os encontráis por ahí exposiciones de fotografía es que es el, el mes de la fotografía por lo visto ¿eh? Y también tenemos dentro del ciclo con películas rodadas en el bocho el día 27 La máquina de pintar nubes de pachotellería que es en la Sala Cúpula de Teatros Campos a las 8 y cuarto. Y tenemos también... Ah, sí, tenemos también, que todavía sigue, y es gratis también, el Cinemacume gara que es desde el 17 al 23. Entonces, el sábado, entrada libre hasta completar aforo en la sala de la BBK de la Gran Vía, está a las 7, el largometraje El perro del hortelano, de Pilar Miró. Y hay la entrega del premio de Simón de Beauvoir a Nuria Vidal, que es una crítica de cine, historiadora y realizadora. Habrá también una mesa-coloquio sobre las mujeres en la crítica de cine. Esto es el sábado, o sea, mañana a las 7. Y luego el domingo, también entrada libre, es la quinta edición del Festival de Cortos Express. Y será a las 6, habrá un documental que se llama Sonita... ...bueno, con un nombre que es impronunciable... rock Sareg, Gaem -Mah -Mah Mahami... ...y a las 8 la proyección de los cortos presentados al concurso... ...y a las 9 y media la entrega de los premios. A ver, ¿alguna cosita? Bueno, pues sí, sí no, no podíamos olvidar, esto no es free, free, free... ...pero sí que es de una una feucha, que es la Irisaitúa... ...y hace mañana sábado... Eh, un concierto de la presentación de su cuarto disco que se titula zuarchietauri que es árbol y, puerte, y puente y pu muy bien tu actualización es muy buena la mía no tanto es su cuarto disco y la presentación es en garnica en el ayalay Al Al de garnica a las 8 de la tarde y vale 5 euritos, o sea que tampoco es mucho o sea que bueno bueno yo sí si tú... tengo algo todavía gratis En el bar achuri de la calle Luzarra número 1 de Deusto, eh, mañana hay un karaoke a las 8. Y luego el sábado hay una gaste local, en, la, en, el, en el gaste local de Deusto, que también está en la plaza de San Pedro, hay la Nesquengaua. ...que es una super fiesta de super nescazas... ...sí, que tocan, eh, eh, tocan cinco grupos de, de chicas... Eh, cilia Payne, Holly Nance, Senidari, Lunar Nikach y Katz... Magmadam... ...ah, vale, vale, bueno, podemos... <risa> ...con alguna de las que van a tocar... ...creo que podremos hablar luego... ...y, ¿qué más? Ah, el viernes, eso sí quiero deciros... ...el viernes que viene en el Barachuri también... ...de la calle Luzarra número 1 de Deusto... ...el viernes 28 hay otro concierto... De Jackie Revlon y Tano Yao, o Jao, vamos, una cosa así, pero bueno, concierto y música a diestro y a siniestro Lo de las feuchas son los idiomas, ¿eh? lo tenemos claro, sí Así que bueno, pues nada, hoy... Va a ser muy musical el programa El programa, es, el programa sí. es completamente musical y bueno, como tenemos una colaboradora que empezó el año pasado, pero a finales Y ha vuelto ahora, que es la afinadora de nuestra amiga, la afinadora de Cencerros. Vamos a empezar ahora ya y ella nos va a hacer la entrevista con directamente con nuestras víctimas. Bueno, vamos a hacerla nosotras, pero vamos un poco de todo. Pero bueno, mientras vamos a dejar para que me piense también las preguntas y vamos a escuchar eh, a Leris Aitua en su tercer disco, el que va a presentar es el cuarto. Vamos a a escuchar una canción de su tercer disco, que se titula V, para que lo recordéis y os animéis a ir mañana a ver su presentación de su cuarto disco. Y después ya escuchamos a las que tenemos aquí, que son fantásticas. Bueno, pues aquí tenéis a Leire Seitua. charo terminando de escuchar a Leire Saitua. Vamos a empezar con nuestra querida afinadora de cencerros. muy buenas, afinadora, o oh, María. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, tenemos aquí un lío gordo que hemos Tremendo. hemos preparado para un, a... una, hemos preparado una muy muy gorda, espero que disfrutarla. <risa> sí, sí. A ver, pues eso que está ya está. Ya está. Ya está. Ahora le he dentro esta. ¿no? La afinadora de cencerros Un espacio de María Seco Para las feuchas Hola María Hola <ríe> Aquí te tenemos bueno, eh, bueno Hoy he traído un par de invitadas aquí Que, que igual que se presenten ¿No? Pues oh, sí, bueno podemos decir Eso es Son dos Músicas Músicas Sí <risa> eh, yo soy Itziar, Itziar Marquiegui Yo María Medina Bueno, a ver, vuestros nombres de guerra para empezar Porque así yo creo ¿Cómo? que no os conoce nadie <risa> O bueno, o la, o la peña vuestra ah, Pues es Itziar o Hanahan o Tetaefex <risa> Y componente de, de Magmadam y Zorra Nada, Yo María, componente de Morraya, de Difuntor, o sea, de Difusos Y Di Iyaka <risa> Los nombres no tienen desperdicio ¿eh? <risa> Bueno, que yo también tengo mi nombre A ver, guerra. exactamente, a ver, nuestra afinadora Aparte de afinadora Yo también soy ruidista Y también estoy con el Ensemble Con el grupo AAA Y mi nombre de guerra es Tung y Fatma Tung De verdad, tenéis unos nombres Un poquito, Jerez a, a, a mí es que lo del ruidista A mí no me gustaría no... que explicarais A ver, porque, la, bueno Eh, acá no sé si por lo que yo leo, no sé si es ruidista también eh, ACA va por por, el, por mi perra que se llama ACA, ACA 47 es ACA 47 como el Kalashnikov oye, qué bien, ¿no? que bien está exactamente luego ya hablaremos de eso, del Kalashnikov ya hablaremos después Eh, pero bueno, a ver, no, yo iba por el tema de... he visto ruidista plástica. Ah, sí. Bueno. Hanna, entonces, a ver, No sé si las dos son ruidistas plásticas O, bueno, las tres En este caso Ya, bueno, el, el, el término me lo he inventado un poco <risa> Pues, bueno, no sé Es que empecé en el sonido Bueno, entre empecé un poco con el arte sonoro El sonido a través de Pues de trabajar con materiales Y así, de, de un trabajo más plástico y, y bueno. o sea, ¿habéis estudiado música para empezar? Eh, yo no, no he estudiado música vale. Pero llevo trabajando en sonido o sea. como 12, 12, 14 años <risa> Y... Bueno. Y, y soy técnico de sonido, pero bueno, y, y no sé, eh, y bueno, también soy dibujante. También. Y bueno, pues no sé, yo empecé en el, en el sonido, pues de, de editar vídeos, de trabajar con materiales y así, y bueno, y haciendo paisajes sonoros y, y atmósferas y tal, y, y haciendo ruido, improvisando también, música experimental más o menos. Pues tampoco quiero ofender a los músicos, entonces por eso digo que hago ruido directamente. ¿Ah? Sí. No, bueno, no, pero pues el ruido. También ah. bueno, se llama música no idiomática. Bueno, ah, ya me cómo? quedo con ruida. No idiomática. Ah, vale, eso es en plan fino. Sí. En ruidosa es más no. finito eso. Nois. Es que es como, no sé, tampoco hay una definición música experimental, ruidismo, nois... Música no idiomática Lo que no somos es músicas clásicas ya, de, de ¿Qué partitura? diferencia hay entre eso? Una mus, música, lo que es el, el música o sea, ¿Vosotros lo que usáis materiales? Hombre, ¿o yo soy batera no? batería, ¿no? Tengo la batería en dos grupos ahora Son de rock and roll, punk, así También un punk un poco sucio <risa> ¿Qué es un punk un poco sucio? Pues callejero No sé cómo decirlo ¿Tocáis temática social también? ¿O el punk callejero sí, es como...? Sí. Puede ser. Es lo que se llamaba el rock vasco de siempre ¿O no, el, no, no, el, punk no, el punk vasco? No, no, yo creo que no ¿No, no tiene nada que ver? No vale. Es que somos un poco sí. mayorcitas ¿eh? Sí, siempre hay de eso pero... hmm. Ya, no. es que no los distingo, la verdad <risa> Es que ahí somos te un te poco te mayores, te esa te música nos pilla un poco ya... Oye, no, bueno, lo lo del... las cosas sí. que no, sí, no. nos pilló, pero bueno, ciertas diferencias o similitudes... Bueno, por ejemplo, cosas... tú, batería. Sí, eso es. Y qué sí. tipo, a ver, bueno, luego escucharemos algo tuyo, sí. ¿no? Mm. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues llevaré tocando Acá. la batería, pues igual cuatro años, uh -huh. así, pero autodidacta. También, ahí, o sea, tocando no... Tocando con gente que sabe y así, y gracias a ellos he aprendido un montón... Y luego dándole caña, ensayando a saco, pues eso, haciendo grupitos de, y, y dando conciertos. Oye, ¿se puede vivir de esto? No. no. Ojalá, pero bueno, llena ahí. Ojalá. Vamos, pero que estaría bien. Sí, ¿no? Estaría muy bien. No uh -huh. se metemos. Bueno, a, a ver, las rollistas plásticas... Eh, ¿Qué usáis? ¿Materiales de todo tipo para hacer ruido o, o no? Pues un poco de todo, desde bueno pues desde eh, algún sintetizador, algunos efectos, eh, algún sintetizador también caseros hechos a mano y así, y micros de contacto pues para rozar por un montón de materiales. ¿Micros de contacto ¿Micros para de rozar? Sí. ¿O sea, rozáis con materiales? Sí. Por ejemplo, explícanos, a ver, cómo... Pues micros de, son micros de contacto los que se ponen como los cajones falamencos en los tablaos pues... o así, que pillan las la revers, entonces, entonces, pues luego en los materiales que los rozas y así, pues se oyen como las texturas o sirve para... Hacer ruido frotándose, por ejemplo A <risa> ruidos que ciertos instrumentos No son capaces de hacer, ¿no? Igual. Sí, eso es Ah, interesante, yo creo que hemos oído en algún concierto Sí, hemos oído algún concierto De... Sí, sí, claro, de... que vinisteis a un concierto María, mío María, Y así fue un poco una introducción no A este mundo del pues ruidismo Pues sí, yo no sí, había claro. estado nunca en un concierto de ese tipo Bueno, pues opinar vosotras, ¿qué os parece? Pues a mí lo que me, me, a me apetece me Es más por hacerlo que escucharlo, la verdad O sea, a veces que hacer Es como muy divertido y, y, y me apetece Después igual escucharlo no A mí me dio como... mucho relax, la verdad sí. Porque yo venía mogollón de cansada, ¿te bueno, acuerdas? Sí. Y me quedé dormida, casi <risa> Pues no yo sé qué pensar que te quedes dormida eso? en un concierto de ritmo Es la hostia ¿eh? Tienes una sofá? capacidad de relajar sofá, yo estaba sentada en un sofá <risa> Con una cerveza Entonces bueno Estabas a gusto. Estaba un en terreno... No había mucha gente tampoco, es verdad que no había mucha ver, gente, sí. pero estábamos bien. Estábamos como, pues eso, como en una cuadrilla de amigos. Además, estabas tú también, Chema. No sé. Sí, ¿Vale? el, día, el día que toque, que tocamos Brutus y Chemi ver, en, la ah, en la carpintería. ¿En ¿Ena? En la carpi. Ah, ah, sí, mira, yo también estuve sí, en sí. este. Sí. Bueno, pues ahí. Yo estuve tocando la batería, o sea, yo me di cuenta que es que hacerlo... Luego... Luego se sí, cada sí. una se... Yo seguía dormida <risa> Por imposiblemente sí, no sé, sí, no Luego nada. te acuerdas que la gente Se puso a tocar los Midea. instrumentos sí, Y sí. tal sí. ¿Eso a las músicas de ruidismo Os gusta que la gente se Vaya y toque Y, y se mueva dentro? con los instrumentos con Hombre, pues si despertamos curiosidad Y tienen ganas de salsear Pues está guay, siempre es bien Yo creo que eso es una buena señal sí. Cuando de repente la gente siente esa curiosidad De ahí va, ¿cómo tocas esto? ¿Por qué tocas esto así? ¿Puedo y tal? Pues claro que sí Oye, cuantarnos un poco, ¿cuánto tiempo lleváis? Con, eh, con bueno la Acá Yo muy... con el tema de, con, el roi, con el sonido, haciendo ruido Y así, pues que 12, 12 14 años Creo que empecé con bueno empecé sola Luego con Boa luego anorexia Mental y ahora con Magmadam y Zorra y bueno, Y luego haciendo sí, sí, bueno, eso desde bolos o a, haciendo sonido para, para teatro, para pues eso para lo que haga falta. Y desde hace 12 años para acá notáis que va más gente o que la gente se Pues queda sí, parece un poco que, más que se está despertando, sí, parece que se está despertando más curiosidad. Al principio éramos como cuatro gatos que siempre coincidíamos por los que también hacíamos, también éramos público, pero ahora coincide que hay más gente haciendo cosas, porque así chavalas hasta hace poco estábamos dos, por ejemplo, ¿no? Ah, y, yo quería preguntar y eso, eso también. Sí. Y, Y entre, bueno, ese venían cuatro gatos y ahora pues como que viene más gente con más curiosidad y así, ¿no? Por ejemplo, en la Rasquito, así, ¿no? Sí. Empieza a aparecer más gente con curiosidad que, que aunque no estén haciendo también. Sí, <risa> sí, sí. sí. La verdad es que, bueno, la Rasquito es un sitio que empezó hace como 10 años o así, no mm. sé, más o menos. ...y que es un punto de encuentro, un referente para, para los músicos... ...que somos así un poco fuera del, del idioma de musical... ...y propuestas sí, uh -huh. arriesgadas y tal... ...y precisamente hoy hay un concierto... ...bueno, hay varios conciertos ahí que empiezan a las 9... ...y está en... La, la calle la ...en la calle la Larrasquito... ...33... Tres. Sanucho, ¿no? No, ah, sí. ah, vale. el de Calde, sí, malo, hablado de Curce. Yo lo que quiero saber es que Y espera, perdona. Sí. Y hoy hay como tres pro tres sets o tres propuestas musicales o cuatro, hay bastante, hay un programa muy amplio y os invito, bueno, por cinco euros a que vayáis porque es muy curioso, es un, un cuarto piso Y ahí está, es como estar en tu casa sí. o sea. Y es por 5 euros 4 bolos guays Y además le incluida la cena Y la cena Es un local autogestionado muy guay Y tiene propuestas muy chulas Y mm. la cervecita un euro Que puedes ir tú es. a la nevera, cogerte la latita Echas el euro en el casco de, Que está ahí Y ya está, muy o sea bien. que Es, una, es interesante, ¿no? Cuando no se conoce esto... Pues sí, estamos. eso te, tenemos que tomar ahí nota, ¿eh? De ese sitio, por lo menos. Para bueno, empezar. ahora como me tenéis a mí de colaboradora... Yo pues ya, no informará más. Ya iré sí. metiendo un poco más bueno. de... de yo lo que quería saber es que si dentro de este tipo de música experimental hay diferentes tendencias. Sí, sí, sí claro ¿Sí? que sí. Claro. Si esas tendencias o conseguís aunarlas y colaboráis o... ¿Cómo gestionáis eso? Hombre, ¿Sí? pues hay muchas tendencias Y luego una algo muy bonito que hay dentro de esto También es el tema de la improvisación, ¿no? Igual Sí, sí ¿no? De, de, de jugar O sea, de incluso de, de hacer improvisaciones con gente que igual trabaja otro tipo de propuestas y así Pero bueno, que no que, que está muy vamos divertido vamos a hacer hoy? vamos a hacer hoy, por ejemplo? Eso, claro, pues es que te bueno. lleva como a buscar otras cosas Salen otras cosas fuera de... Sí, por ejemplo, la, una de las propuestas que que está hoy en la rasquito que ya os digo que es el punto de referencia, que trae gente internacional, incluso de Japón, de Estados Unidos, o sea, es un sitio como muy humilde, pero de repente se trae gente muy interesante, ¿no? Y eh, uno de los chicos que lo gestiona, pues ha hecho mmm, dos ensembles, uno toqué yo el, viernes el sábado pasado, con siete músicos diferentes, con una propuesta que es una partitura no al estilo del pentagrama sino una partitura en la que hay unas premisas y tal y tocamos la misma partitura, dos grupos diferentes y hoy hay otra vez esa propuesta de siete músicos que normalmente no tocan juntos y van a hacer esta otra partitura uh -huh. y precisamente la propuesta mía para el programa La Afinadora de Cencerros es hacer estos mestizajes, estas propuestas de encontrarnos Diferentes mujeres que trabajamos en el mundo de la música, que no descarto la posibilidad de que traer a alguna persona que trabaje también la música de otra manera más convencional, convencional. más uh -huh. clásica y tal, y traerla aquí para hacer colaboraciones de improvisaciones, que nos hemos juntado el otro día para conocernos un poco porque no habíamos trabajado nos conocíamos. Ya, de eso quería hablar, o sea, no os conocíamos... habíamos... las tres, pero no habíais trabajado juntas bueno, nunca. Bueno, ya María le he conocido esta semana, eh. A María acá, a Haiti ya la conocía, pero entonces hemos quedado un día, ¿no? estos días, un día para conocernos musicalmente uh -huh. y vernos a ver cómo respiramos cada una y tal y venimos un poquito ensayadas, no mucho. Pero hemos hecho un encuentro y hemos llegado a unos... Hoy, pues, por cierto, ¿no? que vamos a ver un concertillo aquí, un concierto... Ver, algo directo. Casi podríamos bueno, empezar a poner... Es... Bueno, poco... espera un poco. Yo quería preguntarle a la batería sí. si que normalmente... Bueno, que toca igual un poco más mmm, música con los grupos con los que está, un poco más convencional, por decirlo de alguna manera. Mm -hmm. Pan, o bueno, o que a mí me suena más. Mm -hmm. El pan y todas esas cosas. Entonces, ahí hay... ¿Baterías mujeres como tú? ¿Muchas pues, o no? Últimamente en las escenas hay un montón de bateras hay ¿Sí? chicas, sí. Y además suelo, yo suelo ir a un montón de conciertos y, y es una gozada, que cada vez hay más chicas, ahí, y además muy buenas, o sea, uh -huh. conozco un montón de ellas, sí, sí. sí. Vosotras os quería yo, yo, preguntar también en el mundo del ruidismo eh, hay más tíos que tías? Sí. Eh, sí, ¿no? sí. sin duda. Y luego también a baterista, yo toco con una batería en Magmadán, toco con, también con otra baterista. Sí, es una caña. Es sí. mm. Y y sí, bueno, hay, hay más tíos, pero más tíos, sí. pero bueno, y ahora empieza a haber muchas más chicas. Está sí. bien, hasta hace poco pues estábamos aquí en el norte estamos cuatro. Sí, Contale, porque yo, si ahora empieza a ver más yo le pregunté a Miguel, a mí el otro día le dije oye dime nombres de chicas así que trabajen en este tipo de música y tal y me dijo maría sois pocas o sea entre que ya en este tipo de música hay pocos músicos, ¿Músicos? en general no claro. tantos como en la, en la otra música en esta hay menos y decir más chicas pues hay un porcentaje menor bastante bueno por lo menos no se conocen muchas. Estamos empezando a conocer, yo mañana iré a lo de Deusto, al Gasteche, ¿a qué hora? A las... Empieza a las 7, sí, las porque siete. para las 11 y media tenemos que dejar de hacer ruido Y a Miriam, por ejemplo, Javar. a Miriam, la otra componente de Magmarán, también la quiero traer para hacer alguna colaboración eh, uh -huh. Vamos a ir conociéndonos Bueno, yo, ¿qué hacemos, chicas? Ah, es ¿Escuchamos algo? De... De... ¿Nos tocáis las tres o escuchamos primero algo escuchamos. de...? Nos vamos a ver un poco, ¿no?, la propuesta que tiene cada vamos uno de cortes, un a un poco, y a... Acá. a ti, y luego tiritas, eso, tiritas, eso es, a ver... Bueno, hemos escuchado sí, a Marmadan y bueno, cuéntanos un poco. Eh, pues bueno, Diana. este eh, Hanna. Hanna. Pues esto es no sé, es, un, es un tema de, de un split que hicimos con una amiga, con una amiga, Laura, de Anatomía Humana Desmontable y no sé, que hicimos un casete cada cada cada grupo con una cara. Y no sé, ¿Cómo, este juntaste, cómo os juntasteis Miriam y tú? Emilia y yo, jo, pues nos contamos hace tres años eh, Nos conocimos en un Sarata Esa Fest Esa es la otra miembro de... De Magmadam oh, no. Que ya visto. la voy a traer aquí Pues nos conocimos hace tres años en un Sarata Fest Bueno, yo la tenía fichada Porque es una baterista brutal <risa> Y la, la tenía fichadísima Y luego nos conocimos en el Sarata Fest Y nos preguntamos, como, ¿qué? antes con algo ahora? Y, y justo yo no andaba haciendo nada y así Empezamos a probar Y desde entonces que no hemos parado hasta ahora Oye, ¿dónde ensayáis? Tenemos un local en el que ensayamos. Uh -huh. sí. y en, sí, en Pero que son brutales, son buenísimas. ¿Cuántas sois? Somos dos. dos. Bueno, somos dos, un dos abierto. Luego tres solemos trabajar con, con un amigo, con Aitor, que también nos hace visuales. Y luego pues siempre abiertas a colaboraciones, a tocar con otra gente y así. Por ejemplo, el viernes pasado yo toqué con Miriam en esta partitura de Siete de siete Músicos. Y estaba uh -huh. ella conmigo tocando o sea que sí que yo lo que quiero en este programa es romper los grupos o sea si hay grupos formados como magmadán no traerá magmadán sino traer un cacho de magmadán otro día traerá otro, otro, traerá día, otro, otro, cacho? otro cacho claro que cada o sea, uno de forma individual a ver lo que está a ver lo a que pasa ¿no? sí, claro. sí, es. vosotros pensáis que es una música de investigación sí. bueno sí también sí explorar, sí, también, experimentar sí, a tope sí. Claro, es claro, que claro. en realidad la música, o sea, la base de la composición es el ruidismo, es es la improvisación. O y sea, del error, traba, sí, claro, trabajar lo, el error, sacarle de un valor positivo. No, es cierto como la feucha, o sea, así que queja perfectamente. Sí. <risa> o sea, tienes que empezar rompiendo todo. Sí. Yo como artista también pienso que tienes que empezar un poco a desgranar y a, a ver lo que pasa ahí para después crear algo, porque o sea crear con una base en plan así como cuadriculada, me parece que te limita muchísimo. entonces Yo, por ejemplo, con mi grupo en Semble empezamos a tocar lo que nos da la gana y de ahí de repente sale un tema. Y lo que pasa es que cada vez que tocamos algo que nos da la gana sale un tema diferente. Sí. <risa> entonces, Ay, tenés... Eso iba a preguntar, porque claro, como estáis improvisando continuamente... Mmm... Claro, eso para después repetirlo Si queréis hacer un disco es como complicado ¿no? No, Bueno, pues no hay manera humanos para nosotras no, no hay manera de, de hacer Un tema igual, pero sí que solemos Mantener como, solemos ponernos Como, como referencias de, de, de estructura o así Luego como vamos bueno. de un sitio a otro, siempre varía Pero sí que tenemos como, solemos mantener Como algún concepto en común o así no. Para tener de referencia luego el resultado Pues muchas veces no tiene nada que ver Así que cada bolo es diferente también Ah, pero eso, eso es, es lo divertido. interesante eso, por eso es divertido ¿a ti también te pasa María? no, nosotros solo hemos cuadrar las canciones ¿verdad? en el, el, el local sí, más pero con Álvaro el carpenter no cuadréis tanto no, creo. no, con Moraya está más abierto ¿vale? ah. los ensayos y... porque el otro día me invitaste sí. a tocar y me dijiste, vente que esto es sí, una locura sí, Moraya, bueno. y no me parece que hagáis con pentagrama ahí. no, no, no, no, no, no. O sea, pues vamos, a, vamos a escucharla vamos a escucharla eso, eso es A ver qué nos cuenta. ¿Y tienes este sombrero ahí? Pues acabamos de escuchar a Aka Bueno, con su no. grupo que era Tiritas, ¿no? sí. María Tiritas María Tiritas Pero bueno nos ya, es que ya no tocamos, ahí lo hemos dejado Pero bueno, <risa> justo es el tema Que tengo grabado ahí con Con, ese, con el grupo Y que nos grabaron el, el O sea, nos pagaron el, La grabación de estudio para salir en, el, en un recopilatorio Que se llama Pum para extraterrestres Y nada, muy contentas ahí del resultado Y Y ...aunque ya no toquemos, pero bueno... ...buenas ah, muchas las tiritas... tiritas ...sí... ...aunque sí. te culpa de esta terrestre, vamos... ...además María tiene un tatuaje que es una tirita... ...sí, ¿Ah, sí, ¿Sí? ¿eh? es un tatuaje... ...ah, verdad... ...ahí va... ...que bueno. sí. ...sí... ...o sea que no es porque sí. sí... ...pero bueno, ¿y ahora en qué grupo hemos quedado que estabas María? ...ahora estoy con Morraya y con Difusos... ...que Morraya vamos a tocar el 26 de noviembre... ...que es, yo llevo cuatro años organizando un festival en el Gasteche de Lelloa, que se llama FalaFest, y son siempre nueve bandas con dos escenarios y son todos de, pues de la escena musical de por aquí, de grupos uh -huh. locales. Y van a tocar Zorra, eh, Nalga, Meconio, Haggis, Morraya, Dementes Kamikazes, Ventichos Kupitajos, Zorra, Joder. ecuación Antivida y Dora, la exploradora. Oye, ¿pero cómo escogéis eso? No, es, eso ¿Los es. ¿Lo estáis pensando ahí día y noche? Sujena, sí, es. sí jugabas ahí claro, bueno, Y veintiocho escupitajos bueno, sí, sí, Lo de 28 escupitajos tiene su cosita ¿eh? No creas Bueno, Morraya, se dice bastante Lo de Morraya sí, sí. ¿Y por qué eso os ocurrió el nombre? ¿Cuántas sois en Morraya? ¿O cuántos sois? Eh, pues ahora somos tres Empezamos eh, bueno a salvar ojos y yo los Ojos se ha ido, no sé si va a volver Y ahora está Adrián, sí Eh, dos guitarras y yo a pues la batería pues me apunto yo, tía, de bajista ¿eh? oye, pues hablamos claro, ¿verdad? ya se están poniendo no te cobro mucho ¿eh? sí, bueno, no. bueno, ¿qué clase de música? a ver, la, ¿alguna canción de Morraya o algo así más o bueno, menos? bueno, pues hacemos alguna versión de, pues hacemos de, lo, de The Seed de Pusin Tujar, pero claro, con la con la letra cambiada en castellano ya y así no. que el álvaro sí. compone muy guay y yo que sé, otra de, de Goire, pues, así alguna versión guapa, hacemos una de Bob también <risa> pero a nuestra manera, claro, eso es y luego difusos, hacemos también un montón de versiones de rollo garajero y así uh -huh. rock and roll garajero y luego... ¿y eso lo... qué es? ¿me puedes explicar un poco qué es el rollo rock and roll garajero? Pues... o sea, de garaje, vamos Pues, me imagino. Ya veo, es un rock and roll como sucio, garajero de, de yo sé, de colegas, de, de Moraya. No que, que queden ahí. encanta fallal, ¿no? No, sé, ¿no? sé, cómo explicarlo. Algo rockabilly también, yo creo que sí, hacer, bueno, ¿no? cuando pincho y eso pues pincho con vinilos. Y eso eh, pues eso, poner música rockabilly. O sea, que surf, tocas batería, pero también pinchas, eh, Sí, sí. DJ. Sí, esas son unas guapas. Sí. Ah, y solo pinchar pues eso en, ba en bares de aquí por Bilbao y así y, y me muevo bastante últimamente. Te ¿no? llaman, o sea, tienes sí, muevo, ahí Sí, me y me suelen llamar. Sí. Uh -huh. El mes que viene pues estaré en, en Berriz, luego en el Ambigo en Bilbao y en la Espuela de Iturrivi. Ah, bueno, es verdad. Sí, sí, sí, sí, pues sí, sí, está ahí mismo. Sí, sí, aquí al lado. Creo que es la primera diría que conozco. Ah, pues Yo también, montón, ¿eh? sí. sí. Yo también. Pues <risa> <risa> es la primera que conozco, no he visto nunca a una DJ. Bueno, pues a ver, igual nos ponemos a escuchar. Bueno, primero, ahora estoy hablando, que no sé lo que estoy haciendo, cómo va a salir porque chicas, poneros porque las estoy sacando una foto a la Ajá. par a las 3, ¿eh? <risa> Eh es que, que mira, qué cara guapa con el, voy, el, otra, otra. Voy, voy a hacer sí? otra porque luego esto sí. de los móviles hay que repetir. A eh a la eh. afiladora échate un poco más para oh, María. Oh, ay, ay, ay, ay, ay, ay. así, así. así. Eva. Venga. Mira, es que las tres juntitas, bueno, que parece Bueno, oye, pues igual como es la primera vez que tocáis juntas, igual empezamos, ¿no? Eso ya. que vamos a vamos a hacer una improvisación ahora las tres en directo. Vale. Eh, ¿y si trae, traes te traes y traigo, un un un eh, trón. Bueno, ¿qué es eso? Pack? ¿Qué es eso? A ver, a ver. Y es, sí. un que es, es un milisintetizador, ah, es un juguete sí. que deberían tener todos los niños. Y eh, porque luego agarraría un sinte y, y controlaría el mogollón. Y luego otros dos milisintes y un ah, micrófono. Vale, vale, vale. Y... No, no, yo he tenido pues eso, una caja, un timbal y un raíz. Y yo he traído el bajo eléctrico y, y el arco, el, bueno, pues para tocarlo con arco y con slide y... Bueno, lo que vaya surgiendo, porque esto vale. es una improvisación vale. vamos, vamos a ver. Pero que en marcha... Que, hay que aquí. el otro día María nos puso el nombre, las impros. Las impros, las simpros. Las simpros. Pero, pero no de improvisación, sino de improbables. Ah, vale, vale. muy bien, muy bien. <risa> bueno, pues venga, empezamos con las impros. Venga, eh. ¿qué quieres...? vale, bueno, es verdad vamos a escuchar algo, pues no sé de cualquiera pues tenemos aquí una de Tiritas, su alma busca morir pues venga <risa> Bueno, pues como hemos comentado, las chicas las Impros ya han, están medio casi preparadas y entonces, bueno, vamos a empezar con ellas con su concierto de la Impro Nos habéis dejado un poco como flipadas, nos había dejado un poco como... Estábamos con un careto como mirando para allá, para la otra, con una cosa supuesta en la cara y todo la otra, y tocando con cara de Feliciana también, y yo como diciendo, bueno, ¿qué es esto? Oye, cu cuando tocáis, ¿qué expresáis cuando hacéis esas A ver, ¿qué os dirige a la batera? ¿Qué...? Ta, ta, ta, ¿Para hacer esos ritmos o te va saliendo? Va saliendo, es que se va improvisando Escuchando lo que hacen los otros las otras, Y lo que te va saliendo ahí, Lo que va fluyendo Yo creo, Puerto, que tú quieres meter Cada cosa en un cajón Claro, no exactamente <risa> Sí, nada, sí. Claro. Y nos hemos aprendido lo que es este tipo de música eso Está claro, todo por eso. revuelto en, el, en el baúl De la abuela o o sea, no Pero es que no me puedo creer que, por ejemplo A ver, yo que soy muy cuadriculada Pues que os pongáis y pa, pa, pa. Y, y estaba viendo a María, pues de repente ahí con el cacharrito, ta, ta. Hombre, sí que es verdad que había como distintas intensidades. Como que habéis empezado más suavecito, más así. Sí. Y luego pa, pa, pa, pa. Pero, no sé, es que me cuesta mogollón a mí entenderlo, ¿eh? De verdad, el que podáis empezar y tal, no sé qué. Y cada uno haciendo, o sea, y... No sé si a veces no sale, yo que sé, la mala baba. Hoy vengo de mala baba. ¡Ni, ni, ni, Bueno, ¿el qué, no? Ay, Hombre, a veces ayuda, igual vengo de mala baba, pero la, la, pero la sudas. <risa> Está. Pero en realidad, o sea, la... Yo creo que cuando te juntas dos o tres personas... Tiene que haber química, ¿no? Uh -huh. yo creo que con nosotras hay química claro. sí. Entonces, es eso yo me flipada, Que ¿eh? te puedes poner a tocar o sea. con alguien Es la primera vez que tocamos juntas Hemos hecho un encuentro, ya os digo, el otro día uh -huh. Y yo, por ejemplo pues Me lo, me lo he fenomenal en este En esta improvisación nos estado ahí Las tres muy conectadas Muy bien <risa> Y es que cuestión de química, como con las personas. A veces no se produce esa química. Y claro. quieres tocar, Ay. y más en este mundo de la improvisación, si no hay química es como imposible. O sea lo Bueno, yo, bueno yo, chicas, no sé. pues nosotras tenemos que ir terminando. Entonces, sí. pues las impros, esperamos que volváis a tocar juntas y bueno, y nuestra afiladora de cencerros pues que siga haciendo estos mestizajes de traernos otro día otra parte de Magmadaman o... Magmadam otro día que nos traiga a yo que sé a lo que ella le dé la gana, vamos Quiero traer parte de las componentes de mi grupo que una, por ejemplo, ahora está tocando con papeles Ah, mira. con instrumentos toca con papeles y con micros de contacto uh -huh, uh -huh. y luego Bien. hay chanarangüena también que vale pues fenomenal bueno, y, y pues bueno vamos pero ir... chicas nos ¿no vais a librar os vamos a hacer un test a, ah, ah. a... a nuestra afiladora no pero aquí os va El test de las feuchas Bueno chicas, rápido, ¿eh? ¿tenéis las camas sin hacer y pelusas debajo de ellas? Ahora sí. Qué discreta, Ichi Bueno, ¿habéis hecho alguna vez un simpa? Sí, sí. Menos mal, qué rápidas, chicas vale, <risa> menos mal. A ver, si se os aparece a la dina y os concede tres deseos, ¿qué le pediríais? Eh, pues un extra de mil deseos <risa> un montón de vinilo que más tres he dicho a cada una ¿eh? de momento vais uno a uno que pocos deseos tenéis es verdad que pocos deseos bueno, chicas ya... un extra de mil deseos <risa> se me queda corto un montón no sé. <risa> gira Marte no sé si... y qué más no eh... sé que tener un camión. Bien, <ríe> bueno, qué cosa ilegal os gustaría hacer sabiendo que nos no van a pillar nunca. Hoy, coinome chorinéis que sois tan legales, que no sabéis Pero qué no... cosa ilegal hacer. ¿Robar un banco? <ríe> menos mal, no, menos mal, mal menos no, no mal. Way, me <Vuodoro goal objetivo> Todo el mundo dice... Es el sueño las feuchas. No, no, no, hay gente que no se le ocurre. No, no, no de eso nada, hay gente que no se le ocurre. A mí, robar yo un fue un ba lo que dije también, ¿no? Creo. Pues creo que sí, pero hay poquísimas son las ¿Sí? ¿Sí? que dicen robar un banco, sí. Pues robar un banco. Pues qué dice la gente, ¿eh? Es pues de desnudo por la calle es Ah, es desnudo por, por la, no, la calle Ah, pues no, me encantaría no oh. Pero bueno, me puede decir desnuda sí. O yo que sé sí. O mmm, subirse a una estatua Y tirarla, cosas de esas Ah, sí, o sea, sí. Pero vamos, de robar un banco, muy poquitas pues, Es que bueno, los actos chicas, de rebeldía Nosotras las claro. artistas ya los hacemos trabajo, ¿Cuál es ¿no? el sitio más hacemos insólito Donde nos... habéis mantenido una relación de sexo? ¡Buah! Pues unos cuantos pues, <risa> sí, Me aire libre Cuéntanos alguno Cuéntanos uno que no te oye nadie ¡Buah! Pues no sé no, Se me bañe un mar sí, Vale un bar. Sí, yo en la calle con gente pasando En la esquina, ¿no? En la esquina no sé, de la calle a, <risa> bueno, a ver def Definiros en una palabra yo guapísima, majísima y... he dicho una, he dicho una ¿eh? vale ¿eh? eso a ver Ichi. la más sí decir, la, la sola palabra se me queda corta soy muy indecisa yo para esto ¿Sí? la verdad ma, tendría que ser muchas o sea, un compuesto de unas cuantas pues venga bien, y según, según el, el día, día. Ah, vale, o sea, que... vale. oye bueno podemos terminar si queréis, nos queda algo de tiempo oye chula eh, bueno, tenemos un un segundito pues, un... Sí, un tocar algo así, a pelo Ahora, sin sinte no, ni en sin nada. Ha desconectado esto. Pues ya, toca no, tú el asuntito no, ese. No. no nada, no, no, Joder, está, qué vergonzosas, sí. de verdad, qué no, vergonzosas. No, si yo, mientras mientras habéis cerrado el micro hemos estado recogiendo. Sí, claro, de todo. Habernos dicho antes. Yeah. Bueno, pues, pues nada, chicas. Otro día, otra improbable. No, eso es. <ríe> pues te, terminamos con Magmadán. Magmadán. Sí, sí. Y su gran Bagdad. Gumbanda. A con la cope. Bueno, chicas, muchísimas gracias y gracias, ¿eh? que os vaya de maravilla. Igualmente. ¡Aguro! ¡Aguro! Bueno, me parece que no se escucha, eh, que está en, le está costando entrar, pero... Bueno, pues ya casi... Yendo y saber que el... Ah, eso, que nos vamos y que mañana, se sábado, repite. se repite el programa de 4 a 5. Eso es. ¡Ahorita, muchas gracias! ¡Ahorita,